recorriendo un poco, y no lo dijiste en los títulos, pero lo adelantamos ahora un poco como para eh, informar, pero también para alertar toda la zona norte de la ciudad de Santa Rosa, eh, desde ayer a la tarde, eh, va a estar sin agua, o por lo menos va a haber menos presión de agua, porque eh, se están haciendo trabajos en la En, la, este, en el lugar de abastecimiento norte, eh, entonces todos los barrios del norte, zona norte, San Cayetano, parte también de Santa María de la Pampa, eh, zona oeste, quintas eh, bueno, toda esa zona de, de la ciudad de Santa Rosa va a estar sin agua y también la municipalidad de Santa Rosa dispuso... Eh, camiones con agua potable para las personas que se queden sin agua en los tanques de, de las casas. Se están pidiendo que haya un uso más o menos racional del agua por estos días pero no dijeron desde la municipalidad cuántos días va a estar eh, este corte eh, de agua por reparaciones y por, por trabajos pero sí hay, que tener, eh, sí hay que tener en cuenta que ayer y por lo menos hoy toda la zona norte de la ciudad de Santa Rosa va a estar con problemas de agua sobre todo con problemas de presión de agua. Para el consumo de, de agua potable, la municipalidad dispuso camiones que hay que llamar al 147 para decir que te que me quedé sin agua, dar la dirección y la municipalidad va y te llena el, el tanque de, de tu casa con agua potable. Por eso hay que estar en, hay que tener en cuenta eso. ...que no se, va, no se van a disponer camiones como pasaba en pleno verano... ...que en las esquinas estaban los camiones para cargar agua... ...sino que vienen y te cargan el tanque desde la Municipalidad de Santa Rosa. Estar atento, eh, con atención sobre todo... ...porque toda esa zona norte de la ciudad va a estar con problemas de agua... ...sobre todo con presión de agua para el uso diario. Para, para consumo, como decíamos... ...va a haber disponibilidad de agua potable. Bueno, sí. Y bueno, si están avisando que están disponibles los camiones... ...parece que viene para largo, Mauro. Claro. Sí. Bueno, cuando pasa sí. eso es sí. porque... Eh, ...digamos, las reservas de un tanque de agua ya te dura un par de días. Sí, sí. Si más o menos lo cuidás, si no mm. regás, mm. si no te bañás durante dos horas... ...en, este, en la ducha y, este, sí. y no gastás demasiado agua de la normal... Quizá un tanque de las casas de, de, de barrios sociales mm. más o menos te dura. Si tenés una reserva más, mucho mejor. Claro. Pero cuando disponen camiones es porque quizá sí. el trabajo dure algunos días. No dijeron cuántos, mm. pero uno estima que va a durar algunos días. Bueno, bueno, eh, sí, esa novedad. Bueno, va a cuidar el agua, gente de zona norte, eh, sí. de la zona norte de la ciudad. Exactamente, bueno eh, Después ayer eh, al Cerca de las 10 y media de la mañana Nuestra compañera Cintia Alcaraz Hizo su editorial hablando de las infancias Y sobre todo De eh, las ayudas que se ven Por estos días En el mes de las infancias que es agosto eh, Si ustedes miran Casi todos los merenderos de la ciudad de Santa Rosa, comedores o personas que se dedican a, a este a, a asistir a algunas familias están pidiendo juguetes, están pidiendo donaciones, están pidiendo leche, están pidiendo chocolates, todo lo que chocolate, todo lo que se da para esos días. Así que está bueno que podamos colaborar en lo que más podamos. Pero también eh, en esa en ese editorial Cintia contaba de, la, de, de garant, que, que el Estado garantice eh, eh, los derechos mínimos para, para las infancias. Y de eso nos vamos a, este, a dedicar por estos días a poder hablar con diferentes referentes de Merenderos para saber cómo está o si está garantizando el Estado municipal y también el provincial esos derechos para para las infancias. Pero mientras tanto, todo lo que se pueda colaborar, hay un montón de banners y flyers dando vueltas por ahí, por las redes sociales, para ayudar a un montón de personas que están atendiendo esa necesidad de, de los pibes de poder darle una tasa de leche, una factura, y también un regalo, porque... como quizá para algunas familias es más fácil ir a una juguetería y comprar, otras familias lo necesitan o no pueden acceder a eso, y es por eso que estos grupos de personas se dedican a rescatar algunos juguetes este en buen estado o directamente recibir algunas donaciones de juguetes nuevos. Está bueno, por lo menos en lo que se pueda, colaborar con, con, esa, eh, digamos, con, con esa patriada, porque hay que andar dando vueltas juntando juguetes, después hacer toda una... toda una movida para entregarlos y demás, así que de con es, de eso nos vamos a dedicar estos días de ir escuchando voces de personas que son parte de los merenderos y que este mes es un laburo infernal que hacen para, para atender a la privada, sí porque es todo, todo el mes se ha tomado agosto, no solamente se ha antes, tomado to antes sí, era un solo era día, era un fin de semana nada más un domingo, eh, ahora claro. bueno se ha extendido esto, este a, a la par de que han aumentado también este, las necesidades. Sí, por supuesto, y, y también te da te da todo un mes como para de ayudando también. Sí. Que no es, si es un solo día mm. se termina todo en ese día, esa tarde y después durante el mes no pasa nada. Mm. Eh, que sea todo el mes te da te da alguna algún changuín como para para ayudar un poco más. Bien, bien Mauro. Bueno, eh, así que a partir de hoy arrancas con eso. Bien, eh, excelente. Nos ponemos en esa en, en esa laburito. tarea. Está bien. Eh, bueno, algo más. Si no, cuando ustedes quieran, acá estamos. Bueno, dale, nos reencontramos luego, Mauro. Dale, hasta Un luego. Abrazo. Nuestro cronista de exteriores, Mauro.